Y agradecer la presencia de amigos también que quieren ver esta experiencia como techo que nos acompaña y que este municipio sea un ejemplo para la región. Es una decisión de las autoridades atinada en el sentido de poder ahorrar el recurso tan valioso como es el agua con este tipo de soluciones, pero viendo desde una perspectiva de una solución definitiva, porque eso es lo que se busca. Es un gran esfuerzo el que se ha realizado y... Este proyecto ha tenido varias etapas, una etapa de capacitación, ya lo han mencionado, participó también la universidad a través de eh, practicantes quienes han estado día a día con las familias, en un principio ha costado a las familias acostumbrarse a esa relación de capacitación, pero al final, el día de hoy, fuera de la entrega, ellos van a exponer lo que han aprendido, Van a mostrar lo que ya saben y van a mostrar ese cambio que ellos han visto en sus familias. Entonces eh, creo que es un doble motivo para alegrarnos y que esta infraestructura que el día de hoy ya es parte de la familia sirva para adelante y por supuesto sea un modelo como un municipio saludable, ecológico para adelante. Eh, de mi parte, pues agradecer el esfuerzo porque este es un proyecto con varios actores, como decía. Hay un financiamiento del gobierno municipal, hay una contraparte de las familias que han puesto material local. La cooperación también ha aportado. Entonces, es un esfuerzo de todos los actores.